¿Cómo andás? ¿Cómo andas Juan Pablo? Bien, bueno, vos sos director de ahorro y eficiencia energética de la subsecretaría de energías renovables, ese es el cargo formal. Eh, la idea ese, ese, era, era ese ver si, si podemos difundir un poco el, el laburo que vienen haciendo en distintas áreas y cómo toman uh. esta semana de, de la energía para poner eso en la agenda. Este, sí, básicamente, bueno, este, sabrán que desde la gestión del gobernador Sirioto se crea que está esta área básicamente la de la subsecretaría de energías renovables este, que es la novedad donde se crea una subsecretaría con tres direcciones yo integro una que tiene que ver con todo lo, el marco de las renovables también digamos con la eficiencia energética o el ahorro y de eficiencia energética muchas veces no no es visto de la misma manera este, o no se la relaciona pero este en el concepto energético más profundo tiene que ver. O ahorrás energía, hace a lo renovable. Es decir, claro. De hecho hay una definición muy buena que dice que la energía que se ahorre es la primera energía a ser explotada, uh -huh. este, y es la más barata además. Bien. Es lo que tenés, que lo usás mal, si lo usás bien, este, no necesitas, por ejemplo, en construir nuevas centrales de energía. Uh -huh. Así que bueno, este es el área donde estoy yo, y, y estamos trabajando bastante esto. Hace dos años y medio. Si tenés que si tenés que marcar eh, laburos, cuestiones, eh, programas, proyectos, ideas eh, que, que apunten a la eficiencia energética en la provincia, ¿qué tenés apuntado? y básicamente Uno de los más importantes que hemos... Bueno, hubo en el desarrollo no solamente la, la, la parte normativa de la, la ley de energía, la degeneración distribuida, que fue un, un hito muy interesante... Y hay hitos que para mí, digamos, la inauguración hace poco de la, del bombeo solar en el norte de la provincia para abastecer Alvear y sí. y, y, y Ceballos, creo que el otro lo que así, es, es un hito muy importante. Pero si vos me decís de todo, la del umbrado público, la que anunció el gobernador, es un proyecto este, de los más ambiciosos. Me animo a pensar que como está trabajado no conozco un antecedente en el país de, este, de esta dimensión. Es decir, previo a esto nosotros hicimos todo un laburo de relevamiento para la construcción de la famosa línea de base. Entonces nos contactamos con todos los municipios y las prestatarias, que la mayoría son cooperativas, y relevamos y sabemos cuánta luminaria existe en toda la provincia, cómo están distribuidas, cuánto en el ejido urbano, cuánto en plazas, ¿Cuánto en cruces entonces el seguro de relevamiento se hizo ahora en esto en esta gestión en estos dos años en esta gestión uh -huh. me tocó llevarla a cabo este diseñamos toda una plataforma que le van completando en esto este, me toca muy cerca porque un amigo fernando bareto que falleció por COVID, fue el que nos ayudó el que hicimos el trabajo conjunto de de las plataformas donde se llenaba toda esta información y de hecho cuando la cuando se mostró toda esta información tanto organismo nacional e incluso la agencia europea se le llamó la atención cómo está armado la, la base sobre la cual es estructuramos entonces hoy sabemos cuántas luces tiene cada localidad cuántas son de mercurio, de sodio, led y sobre todo eso diseñamos un plan de alumbrado público inteligente y eficiente, que en esta primera etapa implica reemplazar el 82% de, la, de las luces que tenemos en La Pampa, sobre un total más o menos... Un, estoy dando números redondos, ¿no? Hay 70.000 lámparas más o menos sí. en toda la provincia. El 82% de esas lámparas no son LED. Claro. Este, la propuesta es reemplazarla en el curso de 5 años... Eh, Y en el reemplazo de esas lámparas lo que hicimos a su vez crear toda una estructura administrativa política donde están todos los municipios y todas las prestatarias y vamos participando este, en el reemplazo, se hace toda una planificación, estamos haciendo eso, y vamos a ir trabajando sobre el volumen de, de reemplazo y de esta estructura con cada uno de los municipios. Es decir, es un mecanismo participativo Además entran todas las localidades, 84 localidades, se reparte de manera a proporcionar las lámparas, que en esta primera instancia el gobierno provincial inyecta unas 20.000 luminarias, con un costo más o menos de 400 millones de pesos. Uh -huh. este, ese fondo se extrae del, del premio, entre comillas, que obtuvimos con Camenza por el tema de claro. no ser una provincia deudora. Claro, claro. Este proyecto encajó ahí adentro. Bien. Este, y, y, y te pregunto, ya que está... Porque esto como que el gobierno anterior con Macri lo agitó un poco, en Santa Rosa Alto Laguirre hizo un poquito de bandera, después trascendió algún curro de la familia Peña, independientemente de eso, que nunca es lo más importante. Eh, ¿No se hizo bien? ¿Qué, qué crees de, de de esa etapa del, del, del, del cambio? supuestamente, ¿no? Todo entre comillas. En verdad, el, el programa es, se inicia en la gestión de Néstor Kirchner, el PRONURE que se llama. El PRONURE es un programa, dentro del Programa Nacional de Eficiencia Energética, uno de los puntos fue el alumbrado público. El tema que me parece muy interesante, la acotación que vos hacés, las renovables pueden ser un flor de negocio, lo cual lo hace este, desde el punto de vista económico y de la eficiencia no viable, Ahora, cuando hay una planificación, hay una política detrás, este política de Estado me refiero, y cuando vos lo ligás con la eficiencia, lo renovable, le estás dando un volumen, la eficiencia no tiene retornos, es como el ahorro, las conductas, ahorrar energía, pagar algo que... No, no hay un negocio por detrás. Entonces aquellas políticas que como hubo en la gestión anterior buscaban la rentabilidad del negocio este no tenía una relación directa. Digo, en otro momento va a dar la oportunidad para que charlemos este mm. por qué no todas las políticas energéticas de renovables son piolas. Este claro. Digo, no sé, puede ser ecologista y poder ser un reaccionario sí sí ahora ahora cuando cerremos te, te voy a invitar a, a que te teplaye más sobre esa cuestión puntual y eh, Está bueno igual el concepto que acabas de dejar recién De cómo se contrapone la eficiencia con el curro, con la corrupción Con el negociado, más vale El, el otro día, supongo que esto tiene que ver también con las tareas de, de eficiencia Inauguraron el primer cargador para el autito eléctrico eh, Por ahora es el Tito, no sé si hay otra experiencia que, que esté al alcance El Tito es el autito que han hecho en San Luis Creo que hay uno en La Pampa más o menos como para mostrarlo, es un modelo, pero te dejo que hables vos que sabés más. Eh, de hecho me tocó manejarlo y es alucinante. este En lo personal, yo tengo una motito eléctrica hace tres años, Sí, claro, las hay, sí, sí, está bien. Este, la pero no, es, no es masivo, ¿no? No, ¿no? Para nada. No, no es un negocio... A ver, por lo mismo que no es masivo las renovables, y por eso es importante el concepto de eficiencia y transición este digo no, eh, hay dos miradas una mirada muy este, sobre todo con la urgencia del tema del cambio climático y toda esa movida la necesidad de, de ir hacia las renovables implica toda una trans, el famoso concepto de transición ahora dentro de la transición hay costos económicos hay cuestiones culturales es un proceso muy complejo y en esto del automóvil es el mejor ejemplo. Este, todo el mundo piensa que pasamos a lo eléctrico, pero hay todo un cambio de matriz que implica un montón de gastos. Lo que nosotros estamos es, como gobierno, es eh, creo que lo, lo venimos logrando muy bien, que es la cuestión de promover este tipo de, de, de iniciativas a la par que vamos trabajando el concepto energético, por eso la Secretaría de Energía es una figura muy interesante, dentro tenés hidrocarburo y Minería como su secretaría está Pan Petrol, que es la parte administrativa del tema energético, y estamos nosotros como subsecretaría de Renovables. Es toda una unidad política y económica que just, no, no desecha el, el petróleo, los minerales, porque entendemos que es un proceso que hay que ir madurando hacia eso, y que tiene costos, y que esos costos hay que ver cómo se afrontan, cómo los vamos encarando, y que para mí, no es, esta es mi mirada personal, las transiciones siempre, este, lo que busca, por ejemplo, el capital privado, estoy hablando a nivel internacional, es que la paguen los de siempre. Entonces, este, tiene que ser gradual. Lo del auto que vos decís, bueno, en este caso fue una empresa privada, muy interesante, que está apostando por esto, genera esta estructura, son este, movidas que tienen más de marketing mm. educativo, en el medio hay otras propuestas, sabemos que hay autos híbridos que claro. sí circulan en la ciudad, que se ha vendido, sí, sí. Este, y no, es, no estoy hablando de uno, son varios los que están funcionando, pero bueno, en mi caso personal, yo te decía lo de la motito, hice una evaluación, compré la motito, quiero ver el tema, no me afectó en la carga porque la cargo en el enchufe de mi casa. Me da una relajación porque es una moto que va a 60 como máximo, entonces mi hijo de 20 no va a poder hacer muchas picadas. Bien. Entonces, desde el punto de vista de la seguridad está buenísimo. Sí, sí. Este, no sé, me gustó el proyecto y lo, lo estoy mirando, lo estoy midiendo. Vale. Y no contamino como de la otra manera. Ahora, la, yo creo que hemos hablado algunas veces como... Este, la contaminación no todos contamina de la misma manera. Este, los sectores sociales no son igual de responsables frente al cambio climático. Eh, entonces, cuando discutimos desde la tarifa del boleto de colectivo que anda con gasoil, este, se gas hoy, no es necesario que el colectivo sea... Este, eléctrico, por ejemplo, que tiene costos altísimos, que se ha evaluado incluso en Santa Rosa, porque esos saltos implican dejar a gente afuera, o no, eh, las políticas de subsidio tienen un sentido de, de de beneficiar a los que menos tienen y las que siempre han padecido. Este, pero bueno, esos son miradas políticas que creo que superan este debate. Eh, tu mirada política eh, implica una militancia también en contra de lo que llamás el ambientalismo liberal, no de ahora, sino desde hace tiempo, pero que en los últimos tiempos, y, y sobre todo con, con este debate, esta discusión pública que hay a partir de la técnica de exploratoria la, eh, conocida como sísmica, eh, vos has hecho algunos eh, posicionamientos, eh, así como escuchamos... Eh, también a quienes se oponen férreamente a, a eso, eh, te, te tiro un centro, si querés, para que expongas un poco eh, lo que venís planteando en, por otras vías también sobre este tema. Bueno, me, me, me has estado leyendo en Twitter. Sí, claro, claro, este, sí, sí sigo este, las redes. Sí. Bueno, es una de mis pasiones, las redes sociales, es una histórica, ¿no? Hace 30 años que tengo vengo militando el ambientalismo y yo siempre hablo de un ambientalismo liberal, y lo que creo que debe, digamos, estoy empeñado a trabajar una línea de ambientalismo que existe, que es el nacional y popular, por así decirlo. Esto que es grandes títulos, ¿en qué implica? Que justamente esto que hablábamos recién, a veces políticas, este, no por ser poner molinos eólicos vas a ser progre y ambientalista, sino... Si ese molino vos lo tenés que pagar con dólares que provienen del campo, generás un impacto negativo, o si tiene que caer sobre eh, este, la espalda de, de los sectores sociales que menos tienen. Mirá, yo hace muchos años este asistí a un evento en la cual compartí una cena con un capo que era Osvaldo Canciane, Mm. Osvaldo Cancieri era la, un argentino que te integraba el panel intergubernamental de cambio climático, IPCC. Y en ese momento nos sentamos, entre otros, con un dirigente de Greenpeace que era Cali Villalonga, Juan Carlos Villalonga, que después salió de Greenpeace, se fue funcionario de, de Macri, y de hecho en las redes sociales un activo militante de Macri. Y en la discusión, él le decía a Greenpeace que no todo lo renovable, le decía, Cali, vos sabés que la propuesta de Greenpeace es hacer solar y, y miles de molinos en la Patagonia es inviable, porque vos sabés cuál es el trasfondo. A la tercera vez que lo dijo yo le pregunto cuál es el trasfondo. Mm. Y el trasfondo me dijo, todos sabemos que vamos a hacer las renovables, porque se agota el recurso petróleo, porque se agota el gas, y porque se viene el cambio climático. Pero el tema no es ese, el tema es quién paga la transición. ¿Y quién se beneficia por el nuevo cambio de tecnología? Eso lo que subyace a la discusión en el mundo de la transición energética. Entonces, detrás de lo renovable hay lobbies, hay empresas, este, y hay personas que se benefician con el negocio. Mañana será uranio, mañana será basura reactiva, lo harían igual. El, el tema es que esa gente no tiene escrúpulos para eso, pero si le queremos dar un carácter, entonces por ejemplo la explotación del mar dos horas de nuestra luz en nuestra casa provienen del gas que mueve las turbinas las turbinas que mueeven las centrales de energía en el país que nos dan electricidad dos horas entonces el principal la principal línea política que uno maneja es que la energía tiene que ser para todos la accesibilidad este, y esto no es del frente de todos, ni de una línea política, lo dice Naciones Unidas, la accesibilidad es uno de los derechos fundamentales del tema energético. Entonces cuando hablan, y que es muy loco cómo se juntan este, partidos liberales de izquierda con partidos liberales de derecha, para con un recurso que es muy sospechoso, bueno, ahora hemos visto que el recurso de amparo que este el recurso que presentaron algunas ONG junto con un intendente de, de Cambiemos, con dirigentes políticos del troquismo, del progresismo, etcétera, etcétera, en tendiente a suspender la, la exploración en el mar argentino este, para la explotación petrolera y de gas, los encuentra juntos cuando paradójicamente, por ejemplo, este proyecto nace en el 2017 con Cambiemos. Sí. Y en ese momento, paradójicamente, muchas organizaciones progresistas no protestaban. Este, tenemos que entender que esta transición, lo que se está discutiendo es cómo se paga. Y hay un elemento fundamental en esta discusión. Para desarrollarte, ninguna no hay ninguna experiencia en el mundo de algún país que haya pasado de ser su desarrollo a desarrollo sin afectar un recurso, o algún recurso. Sin que haya contaminado, por decirlo así. Entonces, proponernos a nosotros, con una pesada deuda externa, con condiciones de subdesarrollo, ser ejemplo en el mundo cuando no existen experiencias que hayan sido exitosas, este, a veces planteos que parecen utópicos, idealistas, pasan a ser reaccionarios. Entonces, esa es mi discusión que vos ves en las redes, me da mucha impotencia. Pablo, gracias, eh, y más vale si quieres agregar algo más, este, te escuchamos. Básicamente, eh, el eso, que estén atentos, nosotros trabajamos mucho también, mi área es el tema de la eficiencia y el ahorro energético. Este, entonces la principal energía que disponemos nosotros es la que nos llega a nuestra casa. Entonces, si queremos ser renovable ambientalista, un buen uso de la energía, ahorrar energía te hace. Por ejemplo, puedes contribuir en los horarios picos a reducir el uso de determinados equipos, lavar ropa, que no te afecte tu calidad de vida, sino un uso correcto. Este, es como no regar a las 2 de la tarde, digamos, Hay, hay formas que que podemos sumar Entonces nos quejamos menos a veces, Yo mucho estoy de acuerdo quejarse, pero también cómo podemos aportar, generar un nuevo ciudadano responsable, lo que decimos de la, de la Secretaría. Esta es la idea, así que, bueno, estamos trabajando en este proyecto. Gracias de vuelta. Gracias a vos, Juan Pablo. Abrazo.